¿Cuál es el límite entre estar elegante y ser sexy? Ve que esta chica este, dice que la echaron por ir demasiado elegante. Yo diría es cultural. Es cultural, digamos que de acuerdo a la idiosincrasia de un determinado país, uno puede ser elegante o sexy. Decir cultural e idiosincrasia en menos de dos minutos... Es demasiado, ya... vamos a empezar todo de nuevo. No, No, ah, no, pero digo... Por más que sea una tontería, uh -huh. genera una imagen de inteligencia y de profundidad. Mm, pero es, es cuestión nomás de hablar unos dos minutos más y este, se, de, se devela el misterio. Entonces, retiro lo de es cultural uh -huh. y digo depende del largo de la pollera. Depende del largo de la pollera. Que eso es más empírico que profundo. Uh -huh. Y no sé si es más inteligente que empírico. Creo que es más empírico que inteligente. Sí, es verdad. Pero pasó, ¿eh? Pasó igual. Porque ella, primero le dijeron que deje de usar este, tacos. Sí. Aparentemente ella lo hizo, pero de todas maneras fue despedida de su trabajo. Ah, pensé que iba a ser una progresión. Primero le dijeron que dejara de usar tacos, luego que. Pero de como ya no daros. usaba tacos, claro. este... ahora tocan a su puerta, pero mm -hmm. ya es demasiado tarde. Uh -huh. Decía Bertolt Brecht Claro, citando a Zipelinkowski <risa> No, no, no es tampoco el caso El asunto es que las, las fotos que se pueden ver de esta chica Son más de, de una modelo Que de, de una oficinista, de una bancaria Como ella este, lo era Hay un código de etiqueta para el bancario Hay ciertas Yo... normas inviolables Que por más buenas piernas que tenga, tiene que respetar hay cuestiones de decoro tal vez, de imagen empresarial de ética, de moral de buenas costumbres de no tradición sé, no sé, porque generalmente uno está acostumbrado a ver a los empleados bancarios vestirse vistiéndose este, de una manera sobria y elegante son eh, en algún momento se los este, calificó como este, trabajadores de cuello duro no sé si la palabra es elegancia sí no. discreción Pul pulcros ahí está uh -huh. pulcros y discretos sí claro a lo mejor ella fallaba en el ítem discreción uno pediría crédito en un banco atendido por una muchacha en una micro mini eh... o pediría otra cosa y un crédito y otra cosa Tal vez no les interesaba el combo crédito más otra cosa, no, ah. bajaba la rentabilidad del banco a causa de la micro mini y todo se reduce al bill metal. No, porque la excusa que dieron era que este, llamaba demasiada atención a sus compañeros, no tanto a la clientela del banco. Y que cuando se trata de contar billetes no es bueno uh -huh. tener una micro, mini falda cerca. Pero la cuenta de los billetes los hacen máquinas habitualmente. No, no, no, no, no. ¿Hay, Cuando... con... ¿Hay contabilidad manual de billetes? Por supuesto. Cuando el monto es mayúsculo, sí lo hace una máquina. Pero sí. para el chiquitaje todavía se usan los dedos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Por qué no funciona una máquina con tres billetes solamente? ¿Para qué utilizar la máquina si son solo tres billetes? Bueno, está bien, ahora porque sabemos que son tres, pero si son quince. 15, 15 billetes, un, un fajo de quince billetes es lo mismo que un fajo de 10. El hombre en ese caso me parece que lo hace, no sé si tan rápido como la máquina, pero la diferencia no es, mínimo, es apreciable. Es mínima. No sabemos entonces por qué la habrán despedido a esta chica, pero lo cierto es que es muy bonita, ¿eh? Seguramente conseguirá trabajo como modelo. Con... Un poco, ya está un poco grande, ¿no? 33 años para modelo. Ya es como que tendría que haber comenzado su carrera unos años antes. ¿Depende del modelo de qué? Ah, modelo de mano, modelo de pierna, tal vez. Pero no modelo va a desperdiciar. Global. No va a desperdiciar este, semejante talento haciéndola modelo de manos, nada más. Bueno, modelo de piernas podría ser. Modelo de piernas podría ser, ¿cómo no? O sea, ya currículum tiene. Uh -huh. La gente de Citibank, supongo que no se negará a dar referencias. Tal vez eh, algún creativo publicitario uh -huh. decida recontratar a esa mujer y. Pensar una nueva campaña para ese banco basada en los beneficios que trae ser atendido por una mujer de ese estilo. Pero como yo no era creativo, ni usaba micro, mini falda... Por suerte. No tocarán a mi puerta. Por suerte también. Esto es El Principio del Fin, programa que habitualmente conducen Francisco Aquino y quien les habla, Leonardo Acevedo. Francisco Aquino... Sonó una A, ¿no? Sonó una, sí, sí, una sí, A, sí. Una A medio cerrada, medio, medio extraña. Francisco Aquino, digo, está en este momento cruzando el Océano Atlántico. Cruzando el Océano Atlántico rumbo a las Islas Británicas. Él siempre ha sido un anglófilo este, hecho y derecho. Entre otras cosas. Sí, sí, sí, anglófilo por lo menos. Y decidió viajar a las Islas Británicas. Vamos a, Inglaterra, Irlanda y demás islas Parece que se va a, a presenciar el festival en la isla de White que Sigue haciéndose Nosotros pensábamos que era un festival que se hacía solamente en los años 70 Cuando Jimi Hendrix estaba vivo Y sin embargo sigue realizándose todos los años Ya, eso sí, hay que aclararlo Sin la presencia de Jimi Hendrix ¿Eso aquí no lo sabe? No, no, quiero que que quisimos, una no quisimos desilusionarlo Preferimos que se entere allá de última, habrá alguno de nuestros enviados que le diga, no tocó ayer y nada más. Va a estar este, quizás saliendo eh, telefónicamente desde allá el próximo viernes, pero hoy invitamos a Julian Ellensweig, quien estaba hace un ratito hablando y lo hará también ahora. Hola. Ahí está, para comprobar que no estamos mintiendo. Julian Ellensbike. antiguo conductor de esta casa antiguo conductor de, esta, de estos estudios, cuando estos estudios eran, pertenecían a otra emisora. Ahora está mucho más lindo. Ahora está más lindo, ¿no? Por lo menos hay carteles que identifican la, la, la emisora y todo lo demás. Está pintadito. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, más pintado que en aquella época. Me parece que fue justo antes de que cerraran el que pintaron, ¿eh? Bueno, entonces eh, han conservado la pintura uh -huh. Salvo allá que hay, unas cuantas, hay unos cuantos pelotazos, pisadas y, y barcas de animales que no sabemos cuáles son Decía entonces que el principio del fin contará hoy con la conducción de Julián Elensweig Y quien les habla, Leonardo Acevedo. contará también con la operación técnica de Daniel Trenco Y la producción de Javo Kupinski, quien ya mismo está este, desarrollando el programa Desde, desde muy temprano Está preparando todo lo que nosotros diremos Todo lo que nosotros omitiremos decir También corre por su cuenta Este programa abre todos los viernes Con una, una de las pocas este, mmm, Secciones fijas O una de las, de las pocas pautas Fijas que tiene este programa Es la de abrir todos los viernes Con una canción ajena al universo del rock Toda vez que se emite a través de Nacional Rock, la radio Que este, difunde este género en Radio Nacional Decidimos que los viernes a las 22 Crear como una especie de oasis entre tanto rock Y digo toda vez que el 5 de junio es el aniversario de Federico García Lorca Vamos a abrir con un tema cuya letra Es, un, es en realidad un poema de Federico García Lorca. Un poeta que estuvo en estos últimos días... Este, en el candelero. En el candelero. Siempre quise decir en el candelero. Qué bueno que lo haya podido hacer. En el candelero, decía, porque en su exposición ahí en el Senado de la Nación, el actor Pepito Cibrián. Es actor, yo lo tengo más como productor. Es productor, sí, bueno, pero también hizo algunas, algunas apresiones. Sí, productor. Está bien, digamos, quedémonos en. Pero en es curso. un personaje. Es un personaje este, ar, del, del ambiente artístico, el artista, digamos, hijo de una familia de artistas también. Eh, estuvo ahí mencionándolo cuando dio su discurso, su exposición. Este, su vibra vibrante alegato. Su vibrante ya dejé alegato. candelero y vibrante alegato, bah, ya puedo Pero déjese, guárdese algo para la segunda obra. Guárdese algún lugar común para la segunda obra, Alan ¿eh? Spike, por si no, este, se va a quedar sin este, lugares comunes que. ¿Qué otra cosa es el periodismo sino una larga numeración de lugares comunes? Es más, ya se viene el, el Día del Periodista y se va a hacer una bonita suelta de lugares comunes. ¡Qué bueno! Qué, ¡Qué pintoresco! Eso va a estar muy bueno. Habrá mares procelosos. Uh -huh, Llovinas pertinaces. Tensas calmas. Uh -huh, y demás lugares comunes. ¡Citados nosocomios! <risa> Esos es, es un uno clásico. de mis favoritos. Eh. Los, los clásicos no se discuten. <risa> Decía que este, Federico García Lorca formó parte del alegato de Pepe Sibirán en el Senado de la Nación durante el debate por el matrimonio gay este, todo el mundo sabe que este Federico García Lorca eh, era gay y una de las causas de su asesinato fue justamente esta, eh, esta condición por lo menos eso es lo que confesó su asesino en, en, en su momento hubo también una tramoya familiar también hubo una, una cuestión familiar una especie de venganza familiar por Más puntualmente por eh, el texto de La Casa de Bernarda Alba, un, tema, un texto aparentemente inspirado en parte de la familia de García Lorca, que no vio con buenos ojos que se ventilen algunas cuestiones. Lo cierto es que García Lorca escribió cuando pasó por Cuba un poema llamado Son de Negros en Cuba, y que con Pai II, Segundo, cubano él, lo musicalizó Y eso es lo que escuchamos para abrir el programa de hoy Desde el principio del fin Iría a Santiago iría Santiago, Ir a Santiago. Iría Santiago, wanneer de lucht van de lucht Santiago, de lucht van no. de de lucht van de de lucht van de lucht van de wanneer de lucht van de lucht de lucht de Iré a Santiago de rosal, de Romeo en Julieta, iré a Santiago de papel y plata de moneda, iré a Santiago, oh Cuba, oh ritmo de semillas secas, iré a Santiago, oh cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago. Iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago, siempre dije que yo iría a Santiago, iré a Santiago, en un coche de aguas negras. Iras, Santiago, Grisa y alcohol en la cueda, Idea Santiago, mi coral en las tinieblas, iría Santiago, el mar ahogado en la arena, Idea Santiago, calor blanco, fruta puerta, Idea Santiago, bovino mejor de Cañavera, Idea Santiago. O Cuba, o curva de suspiro y barro, iré a Santiago. Iré a Santiago, deja, sí, iré a Santiago. Santiago, Iria Santiago, Iria Santiago, Iria Santiago, Iria Santiago, Iria Santiago, Ir a Santiago Ir a Santiago Ir a Santiago Ir a Santiago Santiago She's good. Loquillo haciendo su versión de La Aurora de Nueva York, otro poema de Federico García Lorca musicalizado por el propio Loquillo. Estos dos temas abrían el programa de hoy de El principio del fin. El principio del fin. Lo que va a suceder en este, momento, en este momento es lo más parecido a Operación Escuchar que se pueda dar en la radiofonía actual, ya que está en línea nuestro movilero y antiguo productor de aquel programa, el señor Maximiliano Romero. ¿Cómo le va? Buenas noches, Acero. ¿Cómo le va? Muy bien. Eh, le cuento que a mi diestra lo tengo sentado al señor Julián Ellensweig. Mire usted, Julián Cerrucho Ellensweig. Julián Cerrucho Ellensweig quien este, en este mismo momento está con un pie pisoteando la cabeza de Francisco Aquino. Muere, ah. muere. ¿Cómo le va, tal? Romero? Bien, todo bien. Mire, yo sé que esto no es televisión, que es radio, pero la descripción que me acaba de hacer Acevedo me la imagino perfectamente. Sí, ¿no? y conociéndolo a usted, la clase de persona que es, me, me cierra de manera contundente. Ah, esa voz, la del estúpido y sensual Romero, <risa> ¿cómo le extrañaba? Yo, yo. ¿Dónde está Romero? Mire, en este momento eh, estoy fuera del Centro Cultural Recoleta. No lo dejaron que... entrar. Yo le dije que diga que era de Radio de la Ciudad, que con nosotros está todo mal. Mire, logré entrar. Eh, ah. lleg llegué inmediatamente temprano, más o menos 8 y cuarto por ahí. Uh -huh. Y este, la cosa terminó bastante temprano. El tema con la salida son, la... son las ¿Cómo? 10 y 20. ¿Cómo que terminó todo? Terminó todo. Terminó todo, si quieres le hago hacer una especie de cronología de mi visita acá al Centro Cultural Recoleta. Dele, soy todo oídos. Eh, más y acá oído... en menos... el me dice que también. Ah, perfecto. Uh -huh. eh, entonces serían seis oídos, este, uh, sumado, a la de Francisco... no, sumado a la de Francisco Aquino, que en este momento está se... eh, siendo pisoteado. Sí. llegué eh, más o menos ocho y cuarto, eh, de más que nada está decir un público muy modernoso. Muy moderno, ¿no? Muy moderno, a mí... A ver, vale. muchachos de pantalón chupín... Sí, eh, bucito. Sí, señor. Con capucha. Sí. Y este um, zapato de marco grueso es más difícil, ¿no? No, no. Pero había mucho y mire otra eh, característica que vi en este señor me y no en el anterior que me puso así un poco tenso y además está a decir que la gente también, eh, un poco moderna también me pone así un poco nervioso. El, el tema de este, muchas filmaciones de cortos Mientras la gente transitaba por el Centro Cultural ¿Cómo? No entendí Exactamente eh, Que mucha gente o muchos estudiantes de cine Aprovechando el ah. evento Que eh, quizá, no sé si es este, una especie de proyecto para el estudio Una cosa personal, uh -huh. eh, ociosa si quiere Que eh, deambulaban este, personas, obviamente, eh, actores Y también una persona con la camarita que los iba filmando. Ah, no, así, de, de cortos eh, documentales. No, no, no. Eh, a ver, se estaban grabando cortos sí. de distintas personas que fueron con su camarita y su protagonista y los filmaron ahí. Ficciones, digamos, en escenarios naturales. Exactamente. Por decirlo de una manera. Exactamente. Ajá. Y también una especie de fogón chic, si usted quiere. Y eso eh, es culpa de los sonda Vaga. Sí, eso, eso, eso es una de las consecuencias del éxito de Onda Vaga Si es que Onda Vaga es una banda exitosa no Eso lo podemos sí. discutir en otro momento Medianamente exitoso, se puede decir que tuvo su repercusión uh -huh. este, Y el tema también, eh, bueno, le iba contando no Ya le hice más o menos un panorama del público sí. El tema de las salas, eh, por ejemplo, estaba el microcine Que sí. hoy arrancó temprano, que proyectaron la película de Oasis Lord Don't Stop Me Now Ah, esa que vimos una vez en su casa eh, Digo entre la, paréntesis ¿La vimos en mi casa? Sí, una vez ¿Sabe que no? bueno, Debe eh, estar es, muy ebrio seguramente Es muy gracioso Ah, documental. no, no es esa la que, la que vimos en su casa era un recital en Manchester Claro, bueno mm. eh, En la edición del DVD son dos DVDs Una que es el recital y en la otra que es el documental El documental está realmente muy bueno ah. Así que si quiere venir eh, a, a mi casa desde el próximo fin de semana Bueno, dele. La segunda parte. Dele, eh, dele Obviamente él es no, Ah, está, está Claro eso Después eh, pasaban eh, Buen Día a Día, la de Miguel Abuelo Ajá Y después Anvil, que es la historia de, si no digo mal, eh, usted que es músico hace, Anvil son eh, como una especie de, de cajas donde se guardan los instrumentos Los estuches, esos estuches rígidos donde se guardan los instrumentos, sí, sí Exactamente Instrumentos, historia, equipos Exactamente, como una historia de lo que sería una historia, mejor dicho, la historia del rock, pero eh, contada a través de los Anvil, digamos Mire usted que interesante Digo, por decir algo, porque no, nunca se me hubiese ocurrido contar una historia a través de eso. Puede ser este, tan interesante como paupérrimo, ¿no? A la sí. vez, yo como no tuve la posibilidad de entrar, no le puedo decir. Ah, no la vio. No, no, no, no, porque este, cinco minutos antes de la función, eh, cerraban, iban poniendo vallas, una cosa que era constante, eh, que, por ejemplo, a medida que iban terminando los conciertos, iban sí. poniendo vallas y a su vez ponían vallas en, la, en las puertas de las... ...de las salas... ...y que era en parte ilógico... ...porque si uno termi eh, terminaba de ver un recital... ...y quería ver la muestra de fotos... ...no podía pasar. Le cuento nombre? si quiere de qué se trata la película... Por ...para favor. que tenga por menos el consuelo... saber el argumento... ...es sí, una bien. banda que es una especie de Spinal Tap... ...pero real. Real. Claro. Son no, es un, guerreros no es una del metal Ajá. Sí, es una parodia, pero parodia de sí mismo... ...y ellos que no lo saben... ...qué es lo que suele pasar con el metal. Sí, Ser una parodia de sí mismos y este, no saberlo. Ajá. Es un documental, bueno, no es una ficción. Bueno, eh, yo lo, lo que le conté, la de la historia contada a través de los ámbiles, es la segunda parte que... Obviamente, Nos estaba todo... chamullando de una manera <risa> descarada, mire, Romero. Mire, yo le había creído. Mire, todo se va a conversar con el final de la nota. Mire, que mire Romero, espere, espere. Digan. Romero, le voy a pedir una cosa. Si usted Por quiere favor. mentirme a mí, miéntame. Si usted quiere mentirle a Julián Ellensweig, Y Julián Ellens va a dejarlo a usted que le mienta Pero por mire, favor, no le mienta a nuestro público Mire, le prometo que soy el único de la noche Porque luego, ya como le dije al, al final del móvil Voy a compensar mi error eh, También, si, si con el tema de las salas Una muestra fotográfica que está muy buena realmente uh -huh. este, Fotógrafo de fotografía rockera Que si lo ah. decimos así Fotos de Juanse, del de, Piti Y hasta también este, figuras de Lander Si uno lo quiere decir ¿Cómo? ¿Un músico fetiche de Julián Ellenswijk? ¿Un músico fetiche de Julián Ellenswijk? Tengo Julián tantos tam... fetiches. No sé, ¿quién puede ser un músico fetiche de Julián Ellenswijk? Había una foto de Ríspico. Ah, ¡No! Señor okay. Julián Ellenswijk, sí, sí, sí, sí, sí. No le puedo creer. ¿Se puede comprar fo esa foto? Mire, Porque la tengo de... que agregar en mi colección. Mire, yo le digo, eh, había fotos, obviamente, que estaban en un tamaño mucho más grande, que era de las figuras, por ejemplo, como Calamar o Juanse, que estaban a una altura... Este, más elevada, y luego había una especie de este, línea horizontal, que eran todas fotos pequeñas, uh -huh. y en una de esas estaba la de Rispico. Yo le diría que se vaya acercando, y si no tiene ninguna persona de seguridad, agarra y se la guarda en el bolsillo. Voy a la sección resaca de famosos de la muestra Exactamente. fotográfica. Exactamente. Eh, para ir directo a la parte de música, ahí saltando un supuesto desfile de moda, que eh, de moda no tuvo nada. ¿Por qué? Porque, a ver, este... Mire lo que le voy a decir que ni siquiera las chicas eran lindas, mire. Qué raro, un desfile de moda con modelos que no sean bonitas. Eran modelos que ni siquiera este, modelaban con ganas, era como... Bueno, pero es un estilo ese de modelar así como diciendo, bueno, yo estoy acá, pero en realidad lo que me gustaría estar haciendo es picándome heroína. Heroin Chic bueno. se llama, uh -huh. tiene nombre ese estilo. Bueno, eh, ¿cómo cómo? Se llama Heroin Chic. Bueno, eh, también yo lo iba a relacionar con algo mucho más inocente, ¿sí? o sea, el capítulo de los Simpsons que Bar vende su alma. ¿sí? Eran como chicas sin alma desfilando Ajá. y, por ejemplo, de música pasaban los doors, pasaban rock, este, obviamente música para moverse, pero las chicas parecían este, zombies, prácticamente zombies. ¿Una versión fashion de la música de No lo soporto? ¿Algo así podría ser? Sí, es una por analogía. Ajá. Por ahí andaba. Bueno, Por pero ahí las chicas de No Los Soporto son bonitas. Son muy bonitas. Uh -huh. Son muy bonitas. Muy desalmadas y muy bonitas. Uh -huh. Exactamente. Eh, vamos a la, a la música, es realmente a los que nos compete. Uh -huh. eh, llegué a la parte que estaba tocando los campos magnéticos. Ah, con nuestro amigo Rubín. Nuestro y dos amigo... más que no conocemos. Exactamente. Bueno, hay uno que conoce a eh, Julián hay que tuvo la mala suerte de haber cursado con él. Sí. El señor Nacho. Uh -huh. Nacho Rodríguez, habilidoso número 7. Mire usted. Eh, y también estaba Ali Singer Sí eh, En la versión de los campos magnéticos Que fíjese que campos magnéticos que eran Que atraía a mucha gente ja, ja, Muy oh, bien, oh. lo felicito Romero Y eh, como invitado permanente de la banda Ya casi integrado del estado del señor Font Ah, mire, eso no que, lo sabía es una especie de Wally de Lander ¿no? Que está en, en todos en todo lados sí, prácticamente sí, sí. Pablo Font Después, eh, a la salida, pueden enganchar a Sebastián Rubín, eh, que justo se estaba yendo también porque todo terminó muy temprano. Obviamente, que les mando saludos a ustedes. Muchas gracias. Y mostró cierto enfado porque, eh, como que los organizadores, que los apuraron un poco en el final. Así que se ve que dio, seguían con este mecanismo de querer ir desalojando a las salas de, de manera temprana, digamos. Mm. Y bueno, este, igual mucha gente en la sala Villa Villa. ¿eh? Villa mucha Villa. Gente. Y mm. tal vez tenían que festejar algún cumpleaños en la sala. Usted vio cómo funciona. Algún empresario, alguna este, conductora de almuerzos necesitaba la sala para hacer su programa desde ahí. Y bueno, ¿qué es más importante? ¿La cultura o, este, o cualquier otra cosa? <risa> Mire, puede ser porque justamente parece que el San Martín estaba ocupado, había con cosas de teatro, toda esa cosa rara. Después en el Colón había una gala, así que ¿quién le dice que sí, sí. próximamente haya una, una, una fiesta acá? Eh, y luego en la terraza eh, cerraron Los Odio, esta banda de los muchachos que está Quique de Café Cuba sí. y el, eh, el, el bajista, ¿no? Y el muchacho, va, uno de los muchachos de Molotov... Tito Fuentes. ¿Cómo, cómo? Tito Fuentes de Molotov, mire, le Tito digo, Fuentes. son... Que ahora luce una barba estremecedora. Uh -huh. Sí, señor. Son Paco Huidobro de Fobia, hermano de... De Miki Widobro de Molotov ¿no? Sí. Quique Rangel de Café Tacuba, Tito Fuentes de Molotov Jai de la Cueva de Fobia y este, un baterista y que... De Moderato también. De Fobia y de Moderato, tal cual. Y un baterista llamado Tomás Pérez que solo toca en los odios. Es de La Lupita. Si no ah, recuerdo es de mal. La Lupita. Sí, tiene sí, razón. Sí, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que La Lupita es una banda que este, acá no es muy conocida, entonces... Como los que nos criamos viendo a Ruth Infarinato Farinato, sabemos perfectamente qué es La Lupita. Los autores del hit hay que pegarle a la mujer. ¿Se acuerda? ¿Usted no se acuerda, Romero? No, pero me dijeron nomás de una ocasión que es el tema favorito de Julián Nelson. Sí, seguramente. Bueno, ¿qué tal Los Odios, esta especie de supergrupo? Como una especie de traveling wilburys del rock mexicano, una cosa así. Sí, sí, sí. Bueno, es una analogía poco feliz, pero es la que se me ocurrió en esta fría noche. Está bien, pasa, pasa, siga, siga. Y, mire, Los Odios, ¿cómo decirlo? De una manera, este... A ver, ya de empezar de la vestimenta muy, muy de Hyde. yo creo que de Hyde es una especie de eh, usan esos trajes así bastante entallados, son, son eh, como los mozos del hard rock. Exactamente, claro, con un eh, un traje así medio aterciopelado, medio bordó uh -huh. y también por la actitud rockera, a ver, no tan al palo como los Hyde. pero este esos temas rockeros eh, si si quiere en algún momento parecido a Norma Ajá. Si se quiere, pero Este, los temas no, no tan cortos y sin tanta eficiencia, digamos, sin tanta ¿cómo decirlo? con, con un poco más de recursos Ajá. ¿no? sin que eso signifique que sea mejor banda o peor no, claro eh, qué moderado set, que está Romero sí sí yo, yo eh, el set duró más o menos 50 minutos tuvo dos covers Ajá. Eh, uno fue de no, no sé si recuerda esta banda media manchesteriana que el tema era You're Unbelievable. Liverpool. Sí, IMF. Sí. ¿Cómo, cómo? IMF. English bueno. motherfucker. No, Acevedo, esto sale al aire <risa> por internet, pero se escucha en Londres. Bueno, English. Hay señoras escuchando. Sí. Bueno, eh, esa, esa versión fue hecha en castellano. Ah, ¿viste? El estrillo fue reemplazado por Estás buenísima. Estás Estaba... buenísima, pam, Exactamente. pam. Exactamente. Pam, pam, pam, pam, pam. Y luego, ¿Y eh, para cerrar, hicieron una versión de Helter Skelter. Ajá. También en castellano, en la parte helter-helter, no pude deducir que era bien lo que decían porque justo lo eh, entonaban a dos voces y vio que uno entra antes, después se va uh -huh. un poco el sonido, pero logré descifrar, vio en la parte del, del puente, sería cuando... Eh, Paul dice... When I get to the baton I go back sí, No, no, cuando dice You may be a lover but you ain't no dancer Sí, you may be a lover but you ain't no dancer Exactamente, la gente de Molotov bah, de Molotov, de Cafetacuba, de los odios mejor dicho Exclamaban Me tienes de madre con tu cuerpo loco <risa> <risa> o sea, Muy bueno Digamos cuando uno Le da cosa a decir que es una mala traducción Una traducción muy personal sí, ¿no? muy Traducción divertido. bastarda tal vez Pero Bastada. como un elogio uh -huh. Claro, sí Sí, si usted lo quiere decir como un elogio. Y uh -huh. la cosa ya 21.50, desalojando, vallando. Y eh, ya el Centro Cultural Recoleta, ya con sus luces apagadas. Eh, no le puedo creer que haya terminado tan temprano, Romero. La edición pasada también, pero yo decía más que nada, bueno, viernes capaz que se extiende un poco más. Uh -huh. Que iba a haber banda sorpresa, pero no. Banda sorpresa y sábado y domingo. Ajá. Y yo le quería proponer algo porque hoy consigna no realmente y no, este, es... sin público con el. Este... Lugar este, completamente cerrado Le quería proponer Porque la banda sorpresa del sábado eh, Me parece que ya se difundió Lo que yo tengo para proponerle Si quiere, ya que tengo este tiempo libre Me acerco a, a la radio Y más o menos si quiere llego sobre el final sí. Y le cuento cuál es la banda sorpresa del domingo Que es una banda de peso Una banda nacional Y que casi nadie lo sabe ¿En serio? sí sí Yo sí. digo que es hit, que volvió hace poquito No, eh, yo le digo que está equivocado, pero no voy a dar más pistas. Bueno, ¿y la banda de El Sábado usted dice ya se difundió? Entonces, ¿podemos decirlo? Eh, la banda del sábado, me parece que incluso, si no me equivoco, en la página de Ciudad Emergente estaba. Ah, sí. Eh, claro, a ver, espere, espere, eh. espere. Hace que me unos pide. días figuraba como banda sorpresa y me parece, no sé si fue ayer o hoy, que ya la actualizaron con el nombre. A ver, espere que estoy ingresando. En la página de Ciudad Emergente, esto es música, recitales, y vamos a entrar a eh, este sábado, sería 5 de junio. Sí, eh, le pido que, para que vaya más rápido, que baje a la, a la pestaña de Notiblog, si puede ser. <risa> bueno, pero no tenía que decir eso. ¿eh? Bueno. Acá dice que el cierre está a cargo de Poncho. Eh, no agrega información de... La, eh, ¿Poncho a qué hora dice que está tocando? A las 21. Bueno, es el artista porque es el último horario. Ajá. Se ve que también termina temprano. Y el artista sorpresa el domingo va, va a tocar a las 21 también. Cierre sorpresa, no dice nada todavía. Dice cierre sorpresa, pero eh, usted sabe este, cómo somos los mobileros. Claro. Eh, y ya ya. Yo no sé cómo la... son los mobileros, yo sé que cómo es usted como mobilero, este, Romero. Somos todos iguales. Ah, mire usted somos todos iguales. del primero pero, hasta el último. Exactamente, sí. exactamente, como diría un gran presidente. Mm, un ex presidente, Uruguay. sí. Exactamente. Eh, si quieres, bueno, yo me voy caminando tranquilo para allá, apuro no tengo, caigo más o menos si quieres sobre el final y revelamos la incógnita de cuál es la gran banda que va a estar tocando eh, el domingo a la noche cerrando el CIE Emergente. Bueno, dele, hagamos así. Y tráigase unas galletitas. Eh, galletitas dulces, saladas. Eh, dulces. dulce dulce perfecto muchas perfecto. gracias Romero haga su cierre no, no cierre no lo hago allá en vivo ya bueno está bien me me lo que, que... que quiera Romero nosotros nos quedamos escuchando los odio Supergrupo mexicano con integrantes de Cafeta Cuba la Lupita Molotov eh, Fobia Moderato y quién ya más ya está ya está, está sí, todo? sí sí sí sí estamos todos los odio entonces 0937. ese es el teléfono que Radio Nacional, Radio Nacional digo, pone a disposición de sus oyentes. En este caso, para ganarse entradas para Niceto Club. ¿Quiere usted ir a bailotear como loco Por a Niceto Club? Por favor, a mover el esqueleto como es hacen un, los jóvenes. Un viejo nicetero. Eh? Sí. Hay una, una costumbre que hemos perdido con la edad, seguramente. Pero este, hace unos años la pista de Niceto era... Nuestro campo de acción sí Yo a la hora a la que iba a Niceto en aquella época sí. Ahora me levanto para hacer pis Así es, por segunda o tercera vez Sí, quizás. sí, por supuesto <ríe> Todos los viernes eh, tiene lugar la fiesta invasión O las fiestas invasión en Niceto Y nosotros tenemos entradas Viernes hasta las 3 am Invitación free viernes hasta las 3 am Llamen al 499-0937 Y ahí dejan su nombre Y un teléfono Para que podamos comunicarnos con ustedes Hay varios pares de entradas eh, hoy mm. Así que llamen Dejan su nombre, teléfono, nos comunicamos con ustedes Y les entregamos las entradas Para Niceto Club ¿Qué es así? ¿Inmediato? Inmediato, resolución inmediata, raspadita y se gana la entrada Nada más, Llamen Yo por llamaría. teléfono diga la radio está buenísima Pasen a los redondos y todas esas cosas Aguante vieja, tal cual Y este, se llevan las entradas Este programa le contaba a Ellen Zweig, sí. Fuera de aire y quizás al aire también No tiene secciones fijas No tiene una estructura Hecha y derecha, algo que se nota Es lo primero que uno nota, sobre todo cuando lo escucha Ni siquiera tiene base y superestructura No, no, en ese sentido No es un programa marxista De estructura y superestructura Este... Pero tiene algunas mmm, Secciones... No fijas, pero sí, este, ¿cómo se dice? Recurrentes. Motivos recurrentes. Motivos recurrentes, sí, sí. Uno de ellos es el de mmm, los decálogos. Decálogos, así mmm, que en este caso va a ser un decálogo de nueve. Medio un, rengo. Un decálogo, un tanto, este, rengo. Un, un nonacálogo sería un nonálogo. Nonálogo suena más lindo. No sé sí, si más es más correcto, pero más lindo seguro. Sí. Bueno, un nonálogo, una, una lista compuesta por nueve elementos que en, trata, en este caso, de descubrimientos realizados por casualidad. Usted sabe que este, a la gente que no está empapada en el quehacer científico como nosotros, sí. justamente, nos interesan más los eh, inventos o descubrimientos que se realizan por casualidad que los que son fruto del trabajo, del estudio y todo lo demás. No aquellos por qué. que sean seguidores fieles de los Simpsons dirán, ah, los que hacen un homero en ciencia. Claro, tal cual, es como hacer un homero cuando este, uno llega a un resultado inesperado, este, un resultado favorable y de una manera inesperada. En este caso encontramos nueve descubrimientos científicos que se realizaron por casualidad y el primero de ellos es eh, quizás el último de estos descubrimientos ya que se trata de el Viagra estas pastillas eh, que vienen a corregir la disfunción eréctil, con perdón de la cena que se desarrolla en los hogares argentinos no por este momento por lo que Natura no da, Viagra presta, por un ratito así es, el texto dice lo siguiente los hombres que reciben tratamiento contra la disfunción eréctil deberían saludar a los trabajadores de Mertir Tidfield. Mertir Tidfield no es un, un laboratorio. Parece un tema de los Superferry Animals. Parece un tema de los Superferry Animals del Disco Moon, porque en realidad es el nombre de una ciudad galesa, de una villa galesa, dice aquí, este, donde en 1992, durante unas pruebas efectuadas con una droga contra la angina de pecho, mire Usted qué, qué extraño, ¿no? Surgieron los efectos secundarios por todos conocidos, ¿no? Usted iba a... Cof, cof. Um, iba tosiendo este, y eh, manifestando un fuerte dolor en el pecho. Se ofrecía como voluntario ante estos experimentos. Y de repente la tos se le pasaba, pero no había manera de... Este, Levantarse en la parada de colectivo correcta. Ah, sí, de alguna manera. A... Hay, veces pa... Hay veces que pasa. Que uno viaja en colectivo. Sí. Le, pasa, le sucede alguna cuestión. Y tiene que pasarse dos o tres paradas más. Piensa en. En el mejor de los casos. ¿no? Rodríguez Larreta, por sí. ejemplo. Y ahí sí puede bajar claro. en la parada correspondiente. Claro, ahí está. Hay que este, pensar en algo que inmediatamente este, bloquee. Ese, ese, ese mecanismo que le impide a uno levantarse de su asiento y bajarse en la parada correctamente. Me imagino la reacción del paciente cuando el médico le pregunta ¿sigue con angina? Sí, pero no me importa pero lo más mínimo. No me importa lo que sucede dentro de mi pecho porque... Este, Podría estar en cama un rato más, Así es. pero acompañado. Lo más llamativo del caso, quizás no lo más llamativo, pero de alguna manera hay que cerrar la este, parte del Viagra, es que Mertir Tydfil, esta, esta localidad galesa, antes de, este, de, de, de ser la cuna del Viagra, era mmm, una ciudad productora de hierro. Así que en es cierto conceptual. modo, sí, sí, hay una coherencia, hay una coherencia en los habitantes, en los trabajadores de, lo tengo que leer porque si no no me sale. Merthyr Tydfil, eh, esta ciudad galesa, la cuna. Supongo que cuando uno llega por la ruta, este, a, la, a la ciudad de Merthyr Tydfil, sí. habrá un arco, Ajá. por lo menos un arco, este que diga. Este, bienvenidos a Mertin Tidfield, la cuna del Viagra. Sí, lo veo más con un monolito: un monolito, un obelisco, un, una pirámide, ¿no? Algo así más este, peniforme, discúlpeme que use una palabra tan cruda. Sí, ¿Mm? sí, eh, ya entre lo de IMF y lo de peniforme, uh -huh. podría decir fálico, que suena, es, suena un poco más delicado. Es verdad, sí, sí. Segundo descubrimiento hecho, eh, realizado al, a, por el azar es el LSD, el ácido lisérgico, que lo descubrió el químico suizo, como todo el mundo sabe, Albert Hoffman. Recientemente fallecido a la edad de 102 años. El año pasado o el anterior, quizás, falleció Albert Hoffman este, después de toda una vida dedicada a la ciencia y a los beneficios que la ciencia puede eh, entregar al ser humano. Lo cierto es que el químico suizo Albert Hoffman se tomó el primer ácido del mundo en 1943. Miren usted qué temprano. Cuando tomó dietilamida del ácido lisérgico. Esa es, en realidad, la, el LSD. Esas son las siglas. que esa, esa, esa es la... El nombre del genérico. El nombre ¿Usted, genérico. Va usted va a la farmacia... va acá a la farmacia de la esquina, sí. a la del doctor, y le dice... Mire, necesito eh, dietilamida del ácido lisérgico. Tiene... Y el farmacéutico empieza a buscar el número de la policía. Claro, sí, sí. Usted sabe que de, detrás de todo farmacéutico hay un vigilante. Lo cierto es que este compuesto que se tomó Albert Hoffman era un químico que él estaba investigando para estimular el parto. Suponemos de las mujeres, no de él. A no ser que tenga... O, que quizás al descubrir el LSD dejó la investigación que estaba realizando de esto de producir, el, estimular el parto en los hombres y dijo, ah, mejor esto, mejor se iba laburando en esto y lo del parto lo dejó para otro día. Y partió, no parió, pero sí partió su sí, mente de con su cuerpo. con rumbo desconocido, es verdad. Dicen que, o oh, la leyenda cuenta que este, se tomó el, el, el, el, el ácido este ...momentos antes de terminar su jornada laboral... ...y volver a su casa en bici. Él tenía el laboratorio en un lugar y su casa en otro lado... ...y ese trayecto lo recorría en bicicleta. Y que cuando iba este, con su bici ahí por el medio del campo... ...empezó a ver cosas que no estaban... ...escuchar sonidos que no sonaban... ...y su bicicleta empezó a este, volar este, a la velocidad de la luz. Y la bicicleta desde ese entonces hasta hoy jamás volvió a ser mirada de la misma manera. Y no, claro que no. Uno dice bicicleta guinea el ojo y ya todo el mundo sabe de qué, está ¿De qué hablando. estamos hablando. Así es. Más tarde, al tomar una dosis mayor, hizo un nuevo descubrimiento y es el mal viaje, está este efecto colateral del uso del LSD. Tercer descubrimiento realizado al azar, los rayos X. Varios científicos del siglo XIX habían jugado con los penetrantes rayos que se emiten cuando los electrones golpean un objetivo metálico. Que eso es, en realidad, el principio del de rayo X. Un electrón, un cañón de electrones, este, un, un, golpeando contra una superficie metálica. Este, pero los rayos X no fueron descubiertos hasta 1895, cuando el científico alemán Wilhelm Röthgen, este probó... ...colocar varios objetos frente a la radiación y vio que los huesos de su mano eran proyectados sobre la pared. El caso de los rayos X es interesante porque no, eh, no registró su descubrimiento. Dijo, esto corresponde a la comunidad científica, no es mío. De ahí el nombre de rayos X, por eso no se llaman rayos Röthgren o algún nombre de fantasía... ...sino que le puso rayos X porque era algo este, nuevo, desconocido... Y este, no se lo apropió, digamos. Y eso me parece interesante aplicado al arte. Cuando hablamos de derechos de autor y que alguno está orgulloso de haber compuesto un blues que dice Dame Amor Nena sí. y corre oh, hasta yeah. Sadaik uh -huh. para registrarlo. Y se queja de que hay otros 500 tipos que hicieron un blues llamado Dame Amor Nena. Uh -huh. Bueno, sepan que el Inventor de los Rayos X, algo mucho más eh, eficaz que el blues Dame Amor Nena... Uh -huh. Es de la humanidad. Así es. La penicilina, ¿eh? el científico escocés Alexander Fleming, este, investigaba la gripe en 1928 cuando se dio cuenta que un moho azul verdoso, con perdón de la mesa puesta nuevamente, <risa> había infectado a uno de sus recipientes del laboratorio y había matado a la bacteria, a la bacteria, perdón, a la bacteria Staphylococcus. Que él cultivaba con amor, suponemos, de padre. <risa> que tenía Hay gente que cada, cada cual tiene la mascota que, este, que puede. Me eh, imagino él acercándose al microscopio diciendo... ¿Estáfi? ¿Está ¿Está ¿Estás bien? ¡Estáfi! ¡No! ¡Estáfi! <risa> ahí descubrió que eh, este moho tenía, era la penicilina. O, por lo menos, a, a partir de ese moho azul verdoso... Creó la penicilina que tantas vidas a, ayudó a salvar... Este... O sea, murió en beneficio de la ciencia Estáfí. Es un héroe de la humanidad uh -huh. Otro descuido, por decirlo de una manera, de laboratorio Fue el que generó, o mejor dicho, que per nos permitió descubrir No a nosotros, sino a los científicos que sí lo hicieron la Los endulzantes eh, artificiales Es decir, eh, la sacarina y todo eso A ver Tres falsos azúcares, una manera un tanto dura de llamar a estos endulcentes artificiales, en el sobrecito no dice azúcar y uno lo pone y después dice, ah, me engañaron, me siento defraudado. Dice endulzante artificial, así que eso decir de tres falsos azúcares es un tanto falaz, claro que sí. Tres falsos azúcares han llegado a los labios humanos solo porque los científicos olvidaron lavarse las manos, ¿eh? Me imagino qué otras cosas habrán <risa> llegado gracias a esos científicos roñosos. Mm, déjeme revisar el, el, este catálogo, pero no. Por lo, por lo menos hoy solo tenemos los tres estos azúcares. El ciclamato, que fue descubierto en 1937. El aspartamo, de 1965, que tiene nombre de este, general griego, ¿no? Aspartamo el Grande, no sé. Sí, o la batalla de Aspartamo. La aspa la bat me gusta más como batalla sí, sí, griega. Son subproductos de la investigación médica y la sacarina de 1879, mucho antes, ¿no? Apareció durante un proyecto con derivados de la brea de carbón. ¿Eh? Usted estaba trabajando en la brea de carbón. Yo no quiero imaginarme... Chupando <risa> las paredes. Chupando un poco un pedazo de brea sacado de, el, de, de, de la calle. Y dijo, ah, oh, mira qué rico esto. Se lo ponemos al café y... Santo remedio. El horno a microondas. Los emisores de microondas o magnetrones. ¿eh? que qué, qué, qué, qué, qué dibujito, ¿eh? Magnetron. Este, provenían, o mejor dicho, proveían a los radares aliados en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que el radar, en cierto modo, es el padre del horno a microondas que este, tan popular es en los, en los hogares argentinos y... Me animo a decir sin este, conocer... Dígalo, dígalo con toda seguridad. Del mundo, del mundo. Sí. Yo creo que este, no solo en Argentina se conocen los hornos a microondas. Hasta en Micronesia se uh -huh. utilizan los hornos a microondas para cocinar koalas. Así es. El salto de detectar nazis a calentar comida llegó en 1946. Eso es lo que yo llamo el progreso. <risa> ¿No? Después de que un magnetrón derritiese una barra de caramelo que llevaba en el bolsillo... Percy Spencer, ingeniero de la empresa Raytheon, la empresa que fabricaba estos radares para los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Si hubieran usado las microondas para cocinar a los nazis, tal vez otra hubiera sido la historia. Sí. Este... Y tal vez yo tendría más familiares. Quizás, quizás su familia hubiese sido más numerosa, este, tendría, eh, tendría primos por, por todos lados. Claro, uh -huh. pero bueno, por lo menos la comida me la caliento. Así Eso es, sus padres que tendrían más tíos. Sí. Pero bueno. Eh, su abuelo tendría más hermanos. Llegó demasiado tarde el de invento, hacer? pero para cocinar comida también sirve. Así es. El coñac. ¿eh? Los mercaderes de vino medievales solían extraer el agua del vino hirviéndola, de modo que su delicada carga se asentara mejor y ocupara menos espacio en el mar. Es decir, en los barcos, en realidad. No, tan, no, no, no era que la tiraban al mar. Este, luego, eh, cuando llegaban a, a, a puerto, volvían a añadir. Es decir, deshidrataban el vino. Para que quedara solamente, no sé, una pasta, una cosa así. Y luego lo hidrataban nuevamente. Mucho después. Este. Alguien. Este. Se le ocurrió, a alguien se le ocurrió evitar esta hidrat rehidratación. Y nació el brandy, el coñac. Este vino así medio espeso. Eh, Que No es otra cosa que un vino deshidratado Seco como tarta de polaco Más o menos, como. siguiendo con El tema de su familia <risa> El caucho vulcanizado Es decir, le, le, los neumáticos el, el caucho que se la utiliza en, en, en las gomas De los autos El caucho se pudre y larga mal olor A no ser que se lo vulcanice De ahí la importancia de vulcanizar el caucho Los antiguos mesoamericanos Tenían su propia versión del proceso Pero Charles Goodyear El dueño de este, la fábrica Goodyear, obviamente, lo redescubrió en 1839 cuando se le cayó intención, in, inintencionadamente, inintencionadamente eh, si suponen, no, se le cayó sin, accidental, accidentalmente un compuesto. Claro, a propósito. Este, se le cayó eh, accidentalmente un compuesto a base de caucho y azufre una, sobre una estufa caliente. ¿Qué estaría haciendo con un poco de caucho y azufre este, sobre la estufa? Es una buena pregunta y me quedo con esta expresión. Lo de caucho caliente sobre una estufa me suena a obra de teatro. ¿Caucho caliente sobre una estufa? Sí, sí, sí. A obra de teatro de Love. Eh, esos eran nuestros ocho, dijimos nueve. Pero bueno, la, el, el octavo, es, el noveno es las papas fritas. Eh, las papas fritas, pero las, estas de bolsa. No las papas fritas que uno puede hacer en su casa, sino estas que son así... Crac, Crujientes, ¿eh? El chef Josh Krum preparó el complemento perfecto para sándwiches en 1853, cuando, para fastidiar a un cliente que siempre se quejaba de que sus papas fritas eran demasiado gruesas, las partió del grosor de un papel. ¿eh? Así que vos querés. Demostración fritas... por el absurdo gastronómico. Así es, vos es querés eso? papas fritas finas, tomá, más finas que estas, no vas a ver en ningún lado. Y las frió este, hasta que crujían. ¿eh? No sé, lo cierto es que ahí. Este... Se inventó eh, las papas fritas estas que compramos en el kiosco Y que comemos por la calle Ahora vienen las noticias Después de las noticias Música y la segunda hora del principio del fin El principio del fin Acevedo y Aquino Aquino y Acevedo Viernes de 22 a 24 Por Nacional Rock F. M937 Rock Radio de Rock No esperes al 2012. El principio del fin ya llegó a National Rock Radio Nacional Rock El principio del fin.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 Los temas dedicados a dos divas del cine italiano. En este momento suena TV Caliente, el tema que quedó registrado en Sadai como TV Caliente, pero que en realidad se llama Birnalisi o se llamó en el momento de componerse Birnalisi Por sumo, la banda de Luca Prodan, un fanático de Birnalisi, Películas como... Y Birna Lisi, ¿dónde está? Es realmente conocida. Yo, si no es por sumo, nunca jamás hubiera escuchado el nombre Birna Lisi. ¿No está en la dolcevita Birna Lisi, por ejemplo? Espere que vamos a googlear a lo... En Drácula. Drácula. Ah, mire usted. ¿Tiene nombre de actriz de Drácula? Birna Lisi. Ah, pero estaba muy buena, ¿eh? Eso, eso se lo puedo asegurar. A ver, vamos a mujer con espuma de afeitar en la cara y que siga siendo linda, habla de una belleza descomunal A prueba de, de, de todo, sí, sí. A ver, le digo la filmografía, comenzando desde su primera película, que es Rómulo y Remo del 61, Eva, del 62, Cómo matar a la propia esposa del 65, Made in Italy del 65 también. Señoras y señores, del 65, estoy buscando. Ah, la hora 25, del 67, Barba Azul del 72. Hizo una versión de Colmillo Blanco de Jack London en el 73. Hacía de perro. Hacía uh -huh. justamente el protagonista, de Colmillo Blanco. Gran de, libro. Ah, está en La Reina Margot. Así, uh, estaba en La Reina Margot del año 94. ¿no? Con. ¿Cómo se llamaba esta chica? La de la, de la versión eh, francesa de La Femme Niquita. Amparrilló mm. me, me suena. Pero no sé si era eso. Dígalo con seguridad y pasa. Sale, no ¿eh? sí, pasa. Sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que Birna Lisi era una de las actrices favoritas de... Claro, en La Reina Margot hacía de Catalina de Médicis. O sea, ¿hoy es una señora grande? ¿Vive? ¿Está entre nosotros? ¿Birna Lisi? Es una señora mayor, es del año 36. Ah, sí, mayor, sí, está mayor. entre nosotros, pero es una señora ya grande. Mm, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Mire, ahora... Uh... En Estados Unidos se la trató de imponer como una nueva Marilyn Monroe. Tenía una onda. Sí, por lo menos en, es, en esa foto que veíamos recién tenía un, un ligero parecido. Rubia bonita. Rubia, rubia muy sensual. Voluptuosa. Uh -huh. Flaquita no era Marilyn y Birnalisi por lo que por lo se que puede se ve tampoco. tampoco. Eh. Lo cierto es que Luca Prodan era fanático de Birnalisi y este, le dedicó esta canción. Antes de Sumo sonaba desde el bonus CD que viene en la última edición de Exile on Main Street, el mítico disco de los Rolling Stones, un bonus CD con temas inéditos que nos preguntábamos fuera de aire por qué habría quedado, habría quedado afuera. Es un caso extraño uh -huh. el de el Exile on Main Street, porque el bonus CD no es un choreo. No, es un disco con muchas buenas canciones, como la que escuchábamos recién, que se llama Pass the Wine, Sofía Loren, Sabemos qué historia habrá protagonizado Sofía Loren en el universo Stone. ¿Quién sabe? ¿Será fantasía? ¿Será realidad? Y aparte de eso, de Pass the Wine, este, pasá el vino, Sofía Loren. Es un tanto este, un disparador a un montón de historias imaginarias o no. Tal vez la protagonista real fue Gina Lolo Brígida, pero la métrica se les iba al demonio, entonces quizás. eligieron a Sofía Loren. Uh -huh. No lo sabremos nunca, quizás. Jacker es un tipo discreto y que no le gusta hablar del pasado, así que tendremos que imaginar nosotros también. No esperes al 2012, el principio del fin. Llegó a la rock. Y de los Stones pasamos a los Beatles, una dicotomía sonza. Pero, como todas las dicotomías pero, en sí, la música, como casi, sí, generalmente las dicotomías en la música son bastante sonzas, eh, salvo la que existe entre buena y mala música. Sí, claro, esa es una dicotomía real este, y necesaria y por suerte necesaria. Pero decía, para las dicotomías sonzas, estamos hechos los periodistas de música también. <risa> este, ¿Qué sería de nosotros sin esas dicotomías sonzas? Muchos quedaríamos sin trabajo si, en, si esas dicotomías sonzas se resolvieran de una vez por todas. Sí. Habría que empezar a pensar, por ejemplo mm, Muchos laburo para mí Lo cierto es que suenan los Beatles en el principio del fin Porque el ex-Beatle Dice el redactor de esta nota que tenemos en nuestra mesa de trabajo Por decirlo de una manera El ex-Beatle Paul McCartney recibió en Washington El premio Gershwin ¿Usted conocía la existencia del premio Gershwin? es eh, creo que para la ronda de perdedores de los premios Luca Prodan uno de los galardones más prestigiosos del planeta que han consagrado a artistas tan geniales como bueno, sí, eran sí, claro. eh, sí. y el premio Gershwin se llama Gershwin por ir a Gershwin por Aya Gershwin o por George Gershwin ¿cuál de los dos hermanos Gershwin este, le da el nombre al premio. Bueno, lo cierto es que el ex Beatle Paul McCartney recibió en Washington el premio Gershwin, que celebra los grandes aportes a la música popular. Como el premio Montgomery Burns. Ah, los logros era? en el campo de la excelencia. A los logros en el campo de la excelencia, así es. Lo cierto es que en un concierto en homenaje a su carrera le entregaron el premio. No solo le entregaron el premio, sino que hicieron un concierto de homenaje. Esto fue donde se preguntará ustedes. Yo le dije en Washington, Washington sí. DC, para más datos, es decir, Washington Distrito de Columbia. Y eh, para más datos aún para mayor precisión, fue en el salón este de la Casa Blanca. Este salón, ¿es En cuál? el salón no este, no, en, en el its este, hall de la Casa Blanca. En el salón que este, en se el encuentra. Oriental. En el salón oriental de, de la Casa Blanca. Y estuvo presente el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, junto a su familia y un elenco de estrellas que cantó algunos de los grandes éxitos de McCartney. ¿eh? Por ejemplo. Stevie Wonder tuvo a los Obamas marcando el ritmo con las palmas al cantar We Can Work It Out. Podemos solucionarlo. Un tema que veíamos ahí en otro, en otro informe que tuvo que empezar a cantarlo de nuevo porque había tenido algunos inconvenientes con la armónica. Una cuestión así. Y fallido. ya me imagino en sus casas todos haciendo el chiste fácil De por qué Stevie Wonder no encontraba la armónica Y qué habrá soplado antes de encontrarla <ríe> No sé, no sé. dejémoslo pasar No sean pasar. malos Dejémoslo pasar Luego, mire usted este, qué terrible lo que habrá sido este momento Los Jonas Brothers inter interpretaron Baby You Can Drive My Car ¿eh? qué, qué momento Con Paul presente Lo que pasa de Paul es este, digamos, un tipo con una simpatía Este, a prueba de terremotos. Así sí, que me imagino que habrá Pero hay, hay necesidad de testearla de esa sí, manera. Sí, la verdad. Eh. Uno, uno tiene, todo tiene su límite, eh. incluso hasta la simpatía de Paul McCartney. Yo me imagino este, que no le debe haber caído muy bien Miren la gente. Miren que original. se bancó a Yoko en medio del estudio de grabación. Uh -huh. Se ha bancado unas cuantas. Se bancó a su ex mujer, uh -huh. que él le hizo unas cuantas, pero ya lo de Jonas Brothers es el colmo. Difícil, eh, difícil de levantar eso. Corinne Bailey Ray. ¿Quién es Corinne Bailey Ray? Una ah, muchacha hace canciones con mucha onda, temas para oficinistas, para el asterofísico. ¿Música para el asterofísico? Sí, sí, sí, sí. A ver, espere que me voy a fijar. ¿Pero qué estilo, así, digamos, en, en, es música negra? Eh, porque ahora, a ver cómo... El asterofísico eh, está más allá de las razas. Pero me refiero al, al ritmo que tiene de influencias del Rien Blues. Póngale. ¿No? ¿Usted escuchó alguna vez a Costello? Sí, sí, sí. Es una confío. chica negra. Sí. Bueno, entonces debe hacer RB y esas cosas. Pero para oficinistas. Sí, sí, sí. para A ver, para hombres que eligen a Antonio Laje como modelo de elegancia. Ah, qué bueno. Bueno, lo cierto es que Corinne Bailey-Ray cantó Blackbird. Está bien, un tema que en su momento este, se vio, se interpretó. ...como un llamado al alzamiento de los negros en Norteamérica. O por lo menos eso es lo que este, alegó en su defensa el amigo Charles Manson. Sí, tenía algunas interpretaciones un tanto Anto... particulares. Tanto antojadizas, ¿no? Pero Sobre bueno. todo cuando le hicieron escuchar Helder Kertel. dijo... ...pero ¿qué? Esto me inspira a hacer una obra inolvidable. <ríe> lo cierto... Eh, a ver... Usted es juez. Sí. No, usted es un juez federal de Estados Unidos. ¿Mm? Y este, viene un tipo que es acusado de múltiples asesinatos, sangrientos asesinatos, y le dice, a ver, contame, Charles, ¿por qué cometiste semejante crimen? Y él le dice... ¿Por qué, Charles? Ah, yo, el juez, yo tengo que no, preguntarle. Está bien, yo soy el juez. Usted, este, me, yo le pregunto, a ver, Charles, Charlie, Charlie Don Surf. O sea, ¿por mi ¿qué? madre se había ilusionado, no, había pensado que... <risa> Había logrado ser juez federal de Estados Unidos no, y ahora bien. me transformé en Charles Manson. No, no, no, bueno, no importa. Me va a matar de un infarto. Es ficción, es ficción, ah, señor es ficción. A ver, Charlie, cuéntame, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te llevó a cometer semejante este crimen? Encima voy a tener que lucir una cruz esvástica en la frente para ser el Charles Todavía no Manson. se la había hecho en ese ah, momento, bueno, bueno. se la hizo después. Porque escuché a Helder Skelter de los Beatles y era un clarísimo mensaje para que los negros se rebelaran uh -huh. y yo pintara cerdos en las paredes uh -huh. con la sangre de la mujer de Polanski Sharon Tate y todo lo que se me cruzara enfrente. listo, inocente, y dos martillazos y, y ahora cualquier este... tipo que sea fan de los Beatles este... Es, este, este... Absuelto de toda culpa ah, Es garantista y bitlesco pues. Su papel era mucho más interesante que el mío <risa> Pero usted tendría que haberse dado cuenta este, Por el flequillo que luzco En mi, en mi peluca de, de rulos blancos Y Faith Hill ¿Quién es Faith Hill? También otra cantante sí, sí, De, otra. de, de Es la hermana de Grand Hill jugador de básquet de la NBA En serio, mucho gusto Faith Hill cantó The Long and Winding Road Tema. Despectorizada Bien, Muy bien el, este, el que le dio la lista de temas Que se fijó cuáles eran los temas de Paul En los Beatles y cuáles eran los de Lennon Porque no nos hubiese extrañado En lo más mínimo Que alguno saliera a cantar No sé Este... How do you sleep? How do you sleep? No, bueno, ese, pero ese ya es de la época de la, de la carrera solista de Lennon Yo me refiero a... a y dedicado temas... a Paul sí, en, en términos todo, en no sí. muy amables este, Me imagino un... Este, a ver, un tema de Lennon I feel fine O este... Um, Helter, era de, de Paul Era de Paul, o sea, era de Paul sí, sí. Muy en el estilo Lennon Pero era de Paul Era de Paul, sí, sí eh, o un Dear Prudence, por ejemplo Y me imagino a Paul diciendo No, miren, muchachos si bien la firma es Lennon McCartney, ese tema era de John nada más Algo que hizo en su momento Sinatra, con Something Con Something, que lo presentaba como el mejor tema De Lennon McCartney, cuando en realidad era un tema de George Harrison Y ¿no? me parece que también eh, apelaba A ver cuánto autocontrol Budista Hare Krishna Podía tener Harrison Quizás, quizás era una prueba De, de, de la paciencia de George Fue el mismo McCartney quien tuvo a su cargo el momento cumbre de la noche. Dice este que seguramente estuvo ahí, no va, no va a escribir esto sin haber estado. Eso es algo que mm, ningún periodista osaría hacer jamás. ¿O sí? No, ah. ¿Alguna vez pasó? No, no, no. Yo me acuerdo de una crítica a un recital de Tears for Fears. Ah, sí, pero mi momento favorito es yo. Yo estuve ahí. ¿Estuvo ahí? Sí, ¿Cuándo sí, sí, fue? Sí. Fue hace. Bueno, yo era muy chiquito, pero ya sí. era periodista en esa época. Sí. Y me acuerdo que le comenté a mis compañeritos de la primaria: Mi momento favorito de todo el show fue cuando hicieron Siembra la, la Semilla del Amor. Ajá. Y hasta hoy que me creen. También. Este. Ese recital, recordémosle a la gente, se suspendió al tercer tema por una este, lluvia pertinaz. Sí. <risa> Copiosa. Sí. Este, lo cierto es que fue el mismo McCartney quien tuvo a su cargo el momento cumbre de la noche al interpretar Michelle. El tema que escuchamos de Como Cortina. Dirigiendo sus palabras directamente a la primera dama, Michelle Obama. Mire usted, si se la iba a perder Paul McCartney, el este, hombre más oportuno del mundo. Cuentan, cuentan los que le han hecho alguna vez alguna entrevista exclusiva a Paul McCartney. Que cuando el tipo cita al redactor a, a, a una entrevista, lo hace en su casa o en alguna oficina que tiene ahí, qué sé yo, no, no sé donde tiene instalado un piano. Y que cuando uno llega a la entrevista Buenas, ¿qué tal? Soy Julian Ellensweig de Radio Nacional del Rock y vengo, sí. tengo una entrevista con el señor McCartney para las 5 de la tarde. ah Y sí, eh, McCartney dice, ¿cómo? usted No, no, no, no McCartney era, no dice nada. No, no era Charles Manson, usted dice... <risa> no, no, no, McCartney, la secretaria o el secretario de McCartney le dice Ah, sí, pase por esa puerta al fondo del pasillo y lo espera el señor McCartney. Entonces uno va por el pasillo sí. y escucha Un tema, escucha por ejemplo The and Winding no. Road, dice: Ah, McCartney está escuchando Lady B, o oh, está escuchando algún tema de él en vivo, qué sé yo. Y cuando uno llega al final del pasillo y entra en la habitación donde, desde la cual proviene la música, se da cuenta de que es el mismo Paul McCartney que está tocando el piano solo para usted. Y a eso, Paul McCartney, cuando uno llega. Y no interrumpe obviamente e e Ese momento Paul McCartney se da vuelta y dice Ah, disculpa lo que pasa es que justo estaba ensayando es este, muy bueno. En un momento este, Te atiendo Y deja de tocar para usted digamos, El tipo le hace creer a uno Que este, por un momento este, Paul estuvo tocando solo para usted Y todas las preguntas incisivas y malintencionadas que uno ya tenía anotadas... Las hace un borra. Bollo. Claro, por supuesto. Ya está. ¿Cómo, cómo hacerle una pregunta este, capciosa a un tipo que formó parte de los Beatles y que toca para uno, sal, solamente para uno, para uno mismo? O sea, no solo hace un bollo las preguntas capciosas. Empieza a babear claro. su vida hasta el nombre de uno, que es Charles Manson. Mm -hmm. Así es. Eh, bueno, lo cierto es que... Eh, Anóteme ahí sí. que deje de utilizar la, eh, la, la frase lo cierto. ¿eh? Lo cierto es... ¿Mm? Lo cierto es que debería dejar de usarla. No, no, usted se debe a la verdad, uh -huh. a la certeza también. Uh -huh. eh, bueno, Paul McCartney cantó Michelle dirigiendo sus palabras directamente a la primera dama, Michelle Obama. Dijo que se moría de ganas de cantarla en la Casa Blanca y le ofreció una disculpa al presidente con la antelación. Perdóname, macho. Pero esta canción se la voy a dedicar a tu mujer, Michelle, este es un tema que yo compuse para ella, Digamos, seguramente seguirá con ese juego de cantar solamente para uno y le habrá dicho a Michelle, este tema lo compuse para vos, la parte en francés este, no tiene nada que ver, no importa. No Está caso. en su derecho, Michelle Obama, de tener su momento romántico con un artista en la Casa Blanca porque Barack Obama bailó con Talía. Ah, claro. Así que. En el mismo lugar. Tiene cierto chasco. Quizás en otro salón, pero sí, sí, en, sí, sí. en la misma casa. La primera dama corrió la canción junto a Paul McCartney, eh. Cantó, suponemos, Miguel. Después de darle la serenata a la primera dama con la letra esa que I love you, I love you, I love you, McCartney bromeó al manifestar su temor de ser el primer tipo en recibir un puñetazo de un presidente. <risa> cerrando Simpatia simpáticamente sí. el entredicho, o mejor dicho, el episodio en La Casa Blanca. Escuchemos entonces a Paul McCartney, ya no haciendo Michelle, ya que, mmm, aunque habíamos invitado a la primera dama de los Estados Unidos a que venga a presenciar el programa, lamentablemente no pudo venir. Suponemos que está viajando en el mismo avión que Francisco Aquino rumbo a las Islas Británicas. Pero escuchamos a Paul desde su último disco solista haciendo el tema "Ever Present Past". too much on my plate Don't have no time to be a decent lover I hope it isn't too late Searching for the time that has gone so fast The time that I thought would last My ever-present past I've got too much on my mind I think of everything to be I want there's something to find Searching through the time that is not so fast The time that I thought could last I have a person who passed mm -hmm. The things I think I did I do, I think I did but The things I think I did That they were saying, but still I hung around and took it all in. I wouldn't join it with the games that they were playing. It went right, it went right in the fly On my plate, don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has come so fast, the time that I thought would last. time Desde el disco Esperando el Fin del Mundo hacía Odio el amor y las canciones de Paul, algo que este seguramente le pase al presidente de los Estados Unidos después del episodio con su señora esposa y Paul McCartney. Rubín, que estuvo hoy tocando, formando parte de los campos magnéticos en el Centro Cultural Recoleta, y hace dos días o oh, un no. Ayer estuvo, no, antes jueves. de ayer. Ayer entonces estuvo tocando este, con su banda los subtitulados. Luego en mis oídos, luego en mis oídos, luego en mis oídos, luego en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. ¡El principio. CC No se asusten, otra de las costumbres que nos hemos impuesto en este programa es la de mmm, no hablar de fútbol jamás. Y aunque esta cortina mmm, dé la idea de que vamos a hablar del mundial, mmm, no lo haremos. No nos sumaremos a la serie de notas de color que ya están atormentando a todos los televidentes de eh, Sudáfrica. Sacan, cruzándose con este, cualquier sudafricano en alguna calle de Johannesburgo y haciéndole cantar vamos vamos a Argentina. No es gracioso. No es gracioso, no es para nada gracioso, no es ni siquiera este, ingenioso después de la décima vez que se hace. Tal vez es momento de seguir con notas de color pero renovar el repertorio. No se me ocurre cómo. Por suerte no es nuestra tarea. Por suerte, por suerte no nos han enviado a Sudáfrica para cubrir el mundial. Al cabo que ni queríamos. Está bien, a, a la ciudad del cabo que ni queríamos. Eh, España es el, la selección campeona del mundo. Esto España sal... jamás salió campeona de ningún mundial de fútbol. La furia española se agota en los cuartos, en los en los cuartos, cuartos de final, final sí. octavos. Sí, sí, sí. Eso ya lo sabemos. Eh, pese a que todavía no se ha disputado La selección española de fútbol Ya ha ganado el campeonato mundial de Sudáfrica Lo compraron, a pesar de la crisis económica Ellos tienen euros Tal vez la crisis es por eso Se gastaron el presupuesto de todo el año Coimeando este, A este, la FIFA A los árbitros Y a eh, todo lo demás bueno. a, a, a, a los integrantes de las otras selecciones Funcionó, lo felicitamos no Al menos ese es el resultado de una simulación Esto de que España es el, el, la selección eh, campeona del mundo. Simulación de coimas. Así es. Mientras vemos llegar a un, una persona que podría este, haber entrado en la selección española de fútbol, si no fuera porque es un patadura del año cero, ¿no? <risa> eh, estamos hablando de Maximiliano Romero, a quien chicas este, van a poder escuchar en el próximo bloque. Al menos, decía, ese es el resultado de una simulación hecha por la firma Electronic Arts, Electronic Arts, Artes Electrónicas. Sí, me sonó más corazón electrónico. No, Electronic Arts, responsable de la conocida saga FIFA World Cup, este videojuego tan popular eh, entre los oficinitas que escuchan a Corinne... Bailey Ray. Bailey Ray. Los responsables de Electronic Arts pusieron a jugar a sus futbolistas virtuales el campeonato de Sudáfrica a las órdenes de la máquina virtual diseñada para operar el 2010 FIFA World Cup South Sudáfrica Africa, quiero decir. Este, la nueva versión la, versión, la última versión del FIFA World Cup es la versión que incluye a las selecciones que participan del de campeonato de Sudáfrica verdadero. Ya con todos plan los planteles confirmados. Ya está con la lista de los 23 de cada una de las selecciones. Ahí este, se lanzó el 2010 FIFA World Cup. ¿Tendrá otro cupa? El FIFA ah, World Cup, claro, porque Drogba se cayó, digamos, se cayó de la, de, del mundial, se, se, se bajó del mundial, un poco involuntariamente, sí, digamos. Sí, sí. ¿no? Creo que si le preguntaban él que le hubiese jugar, ido, ¿eh? sí, sí, sí, se cayó en estos días, ayer o hoy. También el capitán de la selección inglesa, eh, ese cómo se llama, Justin Timberlake o algo, o algo por algo el así. estilo, Paul Gascoigne. Decíamos que el, la selección campeona resultó ser España después de imponerse en la final a Brasil por 3 a 1. No solo tenemos el resultado del campeonato, sino el resultado de la final. España 3 a 1 a Brasil. En las semifinales, es decir, el partido anterior, este, Inglaterra cayó ante Brasil, lo que permitió que Brasil vaya a la final, como casi no podía ser de otra manera. Dice quien redactó esto... En los penales... Algo que ya es casi una obsesión nacional para los ingleses... Parece que los ingleses... Este, tienen una obsesión con esto... De los que ¿En el mundial anterior también se fueron del mundial por penales? Absolutamente... Dice Digo, usted que cuando... no se acuerda de nada... Los españoles pasaron a la final... Tras ganarle a Argentina... No. Por 2 a 1... Así que... Digámosle a todas aquellas personas que pensaban ponerse en bolas alrededor del obelisco... Que no va a poder ser, ya que perderemos la semifinal con España por 2 a 1. Pero Bilardo respirará aliviado. Sí, claro. El partido por el tercer puesto supuso una nueva edición del ya clásico entre Inglaterra y Argentina. Mire qué mal, ¿eh? qué feo que nos enfrentemos a Inglaterra. Este, nada más que por un mísero tercer puesto, por una mísera medalla de bronce. ¿eh? Pues, pero esta vez, sin Diego Maradona en la, cancha, sigue, en la cancha, sigue diciendo el redactor Los sudamericanos sucumbieron ante los europeos Así que ni siquiera esa mísera medalla de plata nos llevaremos Sino que un este, mmm, lamentable diploma Deshonroso Sí, sí, que dice este, cuarto puesto del mundial Deshonroso para todos nosotros los argentinos uh -huh. Ya hay que empezar con el, el discurso derrotista Sí, claro mm, ¡Vergüenza! <risa> En el apartado de individualidades el máximo goleador con siete goles fue el español David Villa el pichichi ah sí ese es el pichichi el pichichi es el que convierte la mayor cantidad de dianas ah el pichichi es el que convierte más es el goleador del campeonato español claro ajá sí se le llama al, al goleador del campeonato español el pichichi en este caso un pichichi mundial eh, que acaba de ser traspasado bueno no importa el Valencia el Barcelona no importa. el balón de oro fue para Kaká El balón de oro no es para el goleador, sino para el mejor jugador del, del campeonato. Sí, sí. Ajá. Emocionante final, dice el apartado. Dice, ah, tenemos una crónica. Sí, sí. sí. El español David Villa, Villa, con siete tantos, resultó el máximo volador. De... Bueno, eso ya lo habíamos dicho. La final España-Brasil, con la que muchos sueñan, acá no, le voy a decir, y que el sorteo ha hecho factible, resultó un emocionante partido entre los dos equipos virtuales. Felipe Melo. Adelantó a los sudamericanos en el minuto 30, ¿eh? abre el marcador, ya que hablábamos de lugares comunes, sí, en este sí. caso del periodismo deportivo, abrió el marcador Felipe Mero a los 30 minutos. Venció a la valla. Así es, el empate no tardó en llegar, obra de David Villa, quien sumó su séptimo tanto en la segunda parte para adelantar a su equipo, ¿eh? El juego de toque y combinaciones característicos de los españoles también... ¿Dónde? juego de toque y, y combinaciones característicos de los españoles. Ah, este, este equipo sí. juega al toque. Pero es cierto que no es característico. Lo característico es la furia. Sí, claro. También es un signo distintivo del equipo del videojuego. ¿eh? Este, esto de jugar al toque. Así, la segunda parte de la final fue dominada casi por completo por la furia roja. ¿eh? Cuando Brasil se puso abajo en el marcador... Sus futbolistas comenzaron a presionar y llegaron sus mejores posibilidades para empatar. Sin embargo, los espacios concedidos fueron aprovechados por el Sex Fabregas, o Fabregas, virtual, ah, el Sex Fabregas virtual para colocar el definitivo 3 a 1. ¿eh? Así que 3 a 1 ganó este, España a Brasil en la final del Mundial del FIFA World Cup hecho por los responsables de Electronic Arts. México y Chile en octavos, dice acá en el último párrafo. Excluidas las potentes Argentina y Brasil, la medalla de bronce de los latinoamericanos la compartieron México y Chile, ya que ambos equipos pasaron de la fase de grupos. México dejó en la cuneta Uruguay. ¿A Uruguay juega este mundial? Sí, sí, ah, sí, sí, sí, sí. A la que venció 2 a 1, en lo que fue una auténtica final de su grupo. ¿eh? También Chile logró dejar atrás la fase de grupos por delante de Suiza. Entonces, felicitamos al Marcelo Bielsa virtual. Claro, que es el director técnico de la selección chilena del de FIFA 2010. ¿Qué escuchamos para celebrar? Para es... ilustrar este momento científico. Así es, para celebrar este triunfo de la selección española de fútbol a una banda española, Los Planetas. Badis, la pregunta que le hacía el de arriba a Pedro cuando salía de Roma, catequesis cuando, y rock, cuando intentaba salir de Roma y este, decidía volver, Sky Bailinson va a estar presentándose mañana, sábado 5 de junio a las 19 horas en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas de la calle Gutenberg 350, que es la cancha de Argentinos Juniors, el que... Estadio Cubierto, de Argentinos Juniors, ajá. Ese es el Malvinas Argentinas El otro es el Diego Armando Maradona El que está en mmm, Boyacá Y eh, Muñecas No, eso es Humboldt y Muñecas Es la cancha de Atlanta Migueletes. Boyacá y Margariño Cervantes Boyacá y Juan Agustín García Ahí está Yo le creo si hay algo que, que Boyacá, Juan Agustín García, Gavilán Y me falta la otra eh. Mire, Yo vivía allá a dos cuadras eh, y no me acuerdo Qué va a ser cosas que pasan. Bueno, Entonces, que toca que... en otro estadio sí. ¿Qué, ¿Qué estadio se sabe? De todas maneras Sky Wellington no toca ahí, sino en el Malvinas Argentina que queda en Gutenberg 350, lugar del cual yo no vivía dos cuadras O sea suerte. que él no está obligado a saber entre qué y qué. No, por, por suerte no Suena muy soda estéreo el último tema de Sky Wellington Hay gente que se está acercando a Maipú 555 con antorchas uh -huh. carteles que dicen no se confunda Es lo único que dice. No se confunda ese dedo. Ajá. Pero no suena muy, muy a soda de los 80. ¿No sí. es, suena muy New Wave por lo, por lo pronto. Sí. Y decir New Wave es decir soda estéreo, decir virus, decir este, fricción, decir cierta etapa de los redondos. Y este, es decir, también el último tema de Sky Wellingson. Lo dijo Leonardo Acevedo, quiero que lo sepan. Uh -huh. Es el que es más alto y más negro que yo. Para que las piñas vayan en la dirección adecuada. Bueno, para mí, a mí, yo pienso de que ¿Ah, sí? el último tema, el último corte o este tema de Sky Wellingson suena muy soda estéreo. <tose> Del fin. Y nuevamente estamos en comunicación con Maximiliano Romero. ¿Dónde está Romero? Buenas noches. ¿Qué tal? Asido? Buenas noches. Estoy aproximadamente a unos 60 centímetros de usted. <risa> ah, con razón, me parecía que era usted, pero quería asegurarme. ¿Qué es esto de hacer un móvil desde los estudios? móvil desde los estudios eh, en un intento nuevamente de seguir innovando en la radiofonía argentina. Eh, me he acercado a los estudios de Maipú 555 uh -huh. Directamente desde Ciudad Emergente Ajá. Y realmente los notos muy cambiados Yo llego y están hablando del Mundial de Fútbol sí. Después cierran un tema de... Pero España. del Mundial de Fútbol Virtual Mundial de Fútbol Virtual uh -huh. O sea, es peor que hablar de fútbol sí, De el fútbol real sí, sí, Pero bueno, este, el verdadero motivo por el cual estoy aquí Era para develar, si se quiere, cuál es la banda que va a cerrar El Festival Ciudad Emergente, el día uh -huh. domingo a las 21 horas Y igual antes le quería decir una cosa, vio que usted este, todos los meses me da 100 pesos de los viáticos sí Bueno, eh, me los gasté hoy, vi un buzo de Ciudad Emergente y me lo compré así que ¿100 pesos el buzo? Sí, 100 ¿100, 100 pesos mire, un mire. buzo de Ciudad Emergente? mira qué lindo sí, Miren. Es de calidad, pero ¿100 pesos un buzo de Ciudad Emergente? ¿Y, el, sí. ¿Y un pancho entonces cuándo estaba? ¿25 pesos? Eh, no le sabría decir, porque yo compré un pancho a 4 cuadras, estaba a 4 pesos uh -huh. Que tenía dos salsas y papitas, así que Lluvia de papas Lluvia de papas, <ríe> exactamente <ríe> 100 pesos un buzo de ciudad emergente y es lindo. Bueno, sí, estoy viendo que no es muy lindo, digamos. Bueno, pero yo, yo quería... Dígame saber, por favor de qué color es. ¿Usted quiere saber de qué color sí, es? Por favor. Eh, mire, es un eh, rosado, si usted quiere, medio salmonado, Ajá. una cosa así, media rara. ¡Qué lindo! ¿tío? Yo le explico porque yo sé que usted es daltónico, entonces justamente... No, no soy daltónico, pero en este momento estoy sufriendo un eh, repentino ataque de daltonismo. Bueno, no, uh -huh. no se preocupe, no se preocupe. Eh, para la próxima, si yo paso mañana, le compro uno a usted. Muchas gracias. parece? Eh, usted dice saber cuál es la banda que va a cerrar el Ciudad Emergente el domingo. Así es. Antes de develar... Sí. ...qué banda toca en Ciudad Emergente cerrando Ciudad Emergente el domingo, dígame cómo hizo para llegar a este dato, digamos cuál fue su su metodología de investigación, ¿Qué, qué, con, de qué elementos se valió para llegar a este resultado, básicamente de este pues no, no no me va a decir que este, escuchó ahí a un, un rumor, un este un, un, alguien que tenía eh, la, la la chapa de Ciudad Emergente y que abajo decía este mantenimiento y que dijo ah sí cierra, no No, no, no, este, obviamente que mi predicción para este domingo está completamente basada en rumores y murmullos completamente infundados, pero me tengo mucha fe, mire tiene mucha fe? me tengo mucha fe, y veo que cuando uno, eh, a ver, cuando uno no tiene esa chispa, no, no tiene ese talento, si uno le pone fuerza y le pone empeño, sale. Sí, la famosa prepotencia de trabajo de la cual hablaba Roberto Bart hace ya unos 70 años. Exactamente. Quizás eh, más. También, uh -huh. eh, se lo voy a contar ahora y el próximo viernes... Seré este un héroe justamente por haber develado qué banda toca o un villano y ustedes decidirán mi, mi futuro como movilero en este programa. ¿no? Vamos por parte, vamos a hacer para no develar el misterio así tan abruptamente, este, sobre todo porque nos quedan todavía cinco minutos de programa. Y hay mucho público que escucha el programa que está con marcapasos, así uh -huh. que tranquilos por favor. Eh, cuando... ¿Banda argentina o extranjera? Banda argentina. Banda argentina. Sí. Uh -huh. Así que los Rolling Stones no son. No, los Rolling Stones. Listo, no tácheme los Rolling Stones. Eh, banda de formación clásica, es decir, este, dos guitarras, bajo y batería. Banda este, de música, banda de género como una, por ejemplo, una banda de reggae que son este, guitarra, bajo, batería, sección de cuerda, sección de vientos, digo percusión o trio. trío. Trío. ¿Quiere que le dé una pista más muy sutil? Muy sutil. Muy sutil. Uh -huh. Por ejemplo, usted vio que en el cierre de, de los festivales, siempre en el escenario terminan todos juntos. Bueno, esta vez no terminan todos juntos, sino divididos. Trate más o menos de ir viendo... Vio que ahora está volviendo hit también. Sí. ¿hit no es? ¿Es un trío? Es un trío, sí. Estuvieron bueno. volvieron, estuvieron tocando en, en la estación de retiro hace unos días... En... ¿Hit tocó en la estación de Retiro? Hit tocó en el andén de la estación de Retiro, del Mitre. Y lo raro de los medios gráficos que hicieron la cobertura es que... Mo eh, mostraban fotos de la banda, pero no del público. ¿Usted dice que no había mucha convocatoria? No sé. Tampoco, digamos que un andén de la estación de Retiro no es un lugar muy amplio que digamos. Si bien es extenso, este, ellos estaban tocando, por decirlo de una manera, a lo ancho del, del andén. Entonces no era que... Tocaban y había una larga fila de gente a lo largo del andén, sino que lo hacían así a lo ancho. Entonces, si este, se armaba una fila de más de tres personas, se caían a la vía. Claro. Entonces, no sé si había más de tres personas. Igual vale como un íntimo interactivo al aire libre hmm. eh, para público reducido y capacidad limitada. Ahora, si usted me pregunta por qué lo hicieron en la extensión de retiro, no sé. Quizás Julián Lienes va y lo sepa. Yo sé que alguien. Or, el organizador, el pensador que se le ocurrió hacer una conferencia de prensa en la terminal de retiro habrá recibido reproches importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en medio de las respuestas se escuchaba la voz. ¡Próximo treco, retiro! ¡Efectivamente! Bebé. Ah, claro. Sí, sí, salió. No pasó del una vez? Ah. Pasó mínimo cuatro o cinco veces en cinco minutos de duró la conferencia ver, de prensa. Hagamos el, el, la siguiente, el siguiente paso de comedia. Este... Somos tres. Podemos sí, ser uno Guyot, sí. otro Iturri y el otro Tot. Bueno, eh, yo soy.. Voy a ser ahora de un periodista. Dígame, Alfredo, Tot, esta vuelta de hit. Este... ¿Fue premeditada o fue algo este, eh, que, se, que, que surgió espontáneamente? Bueno, nunca dejamos Proximo de vernos. Porque 15 horas bueno, 4. la idea era eh, volver a la música. Se solicita la presencia ator, de empleado ator, de mantenimiento en el D 5. Eh, sí. Y así. Y las primeras dos o tres interrupciones mm -hmm. causó cierta sonrisa. Ya sí. a la cuarta quinta notaba un brillo asesino en eh, algunos ojos. ¿Qué va a hacer? De todas maneras no es una idea muy lúcida tocar en el andén de un tren, ¿no? Donde uno sabe que hay altavoces, que uh -huh. hay mucho murmullo y que constantemente anuncian la salida de los trenes. Bueno, no sabemos al final quién es. Quién no es seguro, ¿no? No. no es. No, no, no. no. Dulce no. 16. No, Digo, porque... no diga eso es, eso. es otra banda que regresó. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, pero no era un trío. No era un trío. Funciona. ¿No? Hola. Ah. De, de, de, nacional. Ah. Sí, enderecen la antena, gracias Este programa se termina antes de que se caiga todo Este programa lo hicieron la señorita Andrea Gianetti En la operación técnica en la segunda hora En esa misma función, en la primera hora estuvo Daniel Trenco Javo Kupinski estuvo en la producción y coordinación de aire El señor Julián Ellensbike como villano invitado Muchas gracias Ellensvay ¿Viene el próximo viernes? Sí, sí, sí, logro Tenía una orgía programada, pero la reprogramamos Cambiamos horario, retrasamos tres horitas Pásela para el sábado Y es que el sábado tengo otro programa. Ah, a falta de orgías, buenos son los programas de radio. Es. Maximiliano Romero haciendo móviles no solo desde el exterior, sino desde el interior del estudio. Muchas gracias Romero. ¿eh? No, por favor, y yo confirmo mi presencia para el viernes porque ya me acaban de pasar a la orgía para el sábado, así que voy a estar presente. Perfecto. Nosotros nos vamos escuchando la banda que quizás... O oh, ya lo damos por hecho. Ponga la firma. Pongo la firma entonces que dividido, cierra el Ciudad Emergente del Domingo ¿eh? en el Centro Cultural de Recoleta. Después de Divididos viene el himno, las noticias y después un montón de música para bailotear. Nos vemos el próximo viernes en el principio del fin. Ben.